Hola, pues buenas tardes. Este, me llamo Javier Chávez Castro y soy el autor recientemente publicado del de libro La vida amenazada: revolución contra la catástrofe climática. Y pues este libro es、eh, la cuarta, la cuarta, pues en la serie Intervenciones anarquistas que lo están publicando AK e Press junto con el estudio del de, Instituto para Estudios Anarquistas en Estados Unidos. Y pues el mío se resume. En el título, ¿no? El título, La vida amenazada es la primera parte, que pues se refiere a todos los procesos、eh, catastróficos, desastrosos, que está impulsando el capitalismo y el Estado en contra del medio ambiente del, del de planeta Tierra. Y bueno, en la segunda parte se trata de la revolución, ¿no? La revolución como solución, este, como, como propuesta、eh, para nosotros enfrentando todos estos problemas. Eh, estas amenazas este, impulsadas por el capitalismo? Pues, este, muchos, mucho del libro se basa en, en la filosofía del anarquismo ¿no? y la filosofía del digamos, el marxismo crítico del siglo XX, que lo vemos este, en el marxismo autónomo, lo vemos en la, la escuela de Frankfurt, este, teoría crítica. Este, Y bueno, todos los corrientes revolucionarios que hemos visto en, en la historia, es decir, la mexicana, la rusa, la china, la cubana, la argeliana, la española, la francesa, ese, y pues la idea es re, reivindicar esa idea, ese concepto, como pues para, para cambiar este, la sociedad totalmente, ¿no? Desde, desde este, esta posición de, de, de sufrimiento humano tan. Tan generalizado y pues la destrucción de, de, de, del medio ambiente también.